Fronteras del futuro. Y en Fronteras del Futuro nos haremos en el futuro precisamente pequeños, porque la tecnología se está haciendo pequeña la nanotecnología está llegando ya ha llegado pero va a ser todavía más adelante destacado en el futuro Javier Sevillano muy buenas ¿qué tal? hola muy buenas tardes no ya casi noches no sí. no sé a qué hora no, casi noches no es casi día ya ¿E ya, ya es tú, día, ¿me de día ya dentro de un ratito te invitamos a esa ira no lo ir, no sé porque como me tenéis mareado aquí en esta casa me tenéis loco <risa> es que en cuanto le digo que te vamos a soltar no no, sé, ya, no, no sé. es que en cuanto le digo que tiene que recoger un poco dice ah pero que no, me no, toca me ya pero bueno muy interesante todo el mundo maya ¿eh? lo sí, que no sabíamos sí. y lo que queda no que eh, habéis quedado emplazados para otro momentito ver, es que no todo, no puede coger y comentarlo en el mismo momento es todo un mucho universo más. es que yo, no es un mundo es un universo, un universo. maya yo estudié ¿cómo estudiaste Tulum Maya? yo lo estudié eh, creo que fueron dos días <risa> sí, era bastante bueno, dos sí. días de te decía el profesor estudiabas esta lección que mañana no la tomo y eso era todo lo no, mundo maya pero es no, estaba bien cuando es estábamos estudiaba. en la escuela y nos comentaban cosas del mundo maya muy rápidamente Eh, salidas de las escuela sin saber que los mayas eran unos atecas otros sí, ya tenías un comunes, follón ¿no? ¿no? muy bonitas las palabras todo sí, todo sí, eso que, pero que había por, un poco... por cierto al final nos hemos no quedado un poco como una información sin terminar con el tema de los toltecas o sea que ya investigaremos pero que os quería decir que yo hace dos años estuve en el Museo Arqueológico de Alicante que hay una exposición fantástica de, de los mayas y tal y como la tenían puesta y todo lo que explicaban la La verdad es que llamaba muchísimo la atención. Lo que te invitaba era directamente ya lo que, siguiente a viajar a México y, a México, ¿no? y directamente ya y a imbuirte, claro. Las ¿Un tequila o un tequila? Un tequila. sería <risa> <risa> <Un tequila. risa> Venga, Javier. Esto? Bueno, vamos ¿Nos a hablar de nuestro bueno, dices tú que te ha hecho la bronca que teníamos que currar. Pero por Dios, si me tenéis visitando casi a diario el sitio este, el hospital... ¿Por qué? Coño, la tirolina esta me tenéis loco y ah. luego eh, eh, el ir a por las patatas, no sé qué, me tenéis loco. ¿Cómo voy a hacer si pero, me, pero me mira, tenéis doblado? Este año eh, me estáis doblando. Mira, Javier, estas... Estás con unas, unos brazos que se hacen han puesto pues, de mago, cachas. Estoy hecho, vamos, en mi, en mi mejor momento, pero vamos, todavía más descanso, la señora. Puta, no ¿Es que, por favor, por favor, por favor. Me no hay un no brazo, Bueno, pues pero fíjate, no. me tenéis tan hartito de tanto currar, de tanta tirolina para la tanta para allá, échala para un lado, échala para el otro. Eh, pero si eso, eres tú que, te que vas me a ver... tenéis podrido, o sea, me tenéis partido. Vamos a ver, me ya, ya, ya que se, se saca. Como el corazón, espérate, espérate. No, no, no, espérate, espérate. Que él se coge la tirolina porque se va a ver a las chicas de la Rulot. No, y, nos, la de guayar, y nos culpa a nosotros. No ¿Eh? Él se va a ver a las chicas de las ruedas La, la pierna, la casi me parto la pierna en vuestra tirolina Esta que habéis mal puesto y tal Así que, como estoy, eh, estoy en peligro eh, por, por vuestra actividad frenética Deportiva Y esta actividad física a la que me habéis impuesto <risa> Estas vacaciones <risa> tan crudas Pues entonces me está informando Para en caso de que me parta una pierna en la tirolina Qué es lo que tengo que hacer Y lo que me toca aplicar es nanotecnología Directamente Directamente en, en vena <risa> <risa> y entonces yo ya me he informado y me he puesto al día por si acaso no sé si el, el, el, seguro, de el Llamas, seguro cubre y ya me he enterado. Llamas a los médicos de la nano. Me, me he puesto en contacto con un equipo de investigadores de la Universidad de Huelva, Sevilla, Córdoba y además del Hospital Virgen del Rocío, y, y del, de, Virgen del Rocío de Sevilla y del Hospital Veterinario de Córdoba. Ah, también. También. O sea, que es un, con, también, un, es un conviene andaluz, un, andaluz de total. Todo, todo es andaluz, pero hay eh, sí, parte diferentes... humana y parte veterinaria, ¿no? Porque evidentemente también sí, porque, los anim animales. porque los animalitos también le hacemos tirolinas parte humana y parte veterinaria exactamente. exactamente por cierto, bien esa aclaración que no me malinterprete nadie ¿eh? el hospital Virgen del Rocío está en Sevilla está en Sevilla ¿Y ¿por qué la gente de Sevilla piensa que el Rocío está en Sevilla? Porque está en Huelva. Ah, la virgen, el rocío. Sí, sí, bueno, sí, por sí, la, sí. la, la aldea y todo. Pero nosotros pero la lo decimos respecto. siempre. Sí, sí, ¿Eh? pero la verdad es que es una cosa que pasa con los sevillanos que en esta ocasión piensa un poquito eh, no, en ¿no? bueno, la es que virgen la, la, la, la, la blanca paloma. La blanca paloma. La blanca paloma que es el rocío. paloma. que es lo que nosotros damos todos los años. Claro, está en la aldea con el El, el sin programa, pecado, el, claro. El, no, el salto, salto de la reja. El salto, a la reja. El salto a la reja. A la reja ¿no? la, cuando la, llega la reja. cuando llega el sin pecado. Sin pecado eso, uy, uy, eso, tengo eso. que hacer un examen, eh. Pues sí. <risa> a ver, bueno, veterinaria. Como me voy a partir la crima por vuestra culpa <risa> y la tirolina esta, de esta casa rural que Dios tenga cerrada el próximo <risa> año. <risa> Entonces me he enterado de cómo va todo esto. Bueno, sabes que cuando Ahora, una de las eh, eh, formas de arreglar las fracturas óseas es eh, por la, la osteogénesis, que es la formación de hueso, eh, por distracción ósea, que es cuando mm, tú tienes una fractura y lo que te ponen es un aparatito que te va separando poco a poco las dos, eh, mm, las dos partes de la fractura para que ahí se vaya formando el callo, el hueso, ¿no? y vaya consolidando, entonces este, este sistema de distracción ósea lo que hace es que te va separa, van separando Se va regulando, el médico poco a poco, según él va viendo en las radiografías de control eh, cómo se va formando el callo, el, el, el nuevo hueso, entonces va separando eh, poquito a poco hasta que ese callo consolida del todo. Bueno, pues eh, esta nueva, esto, esto es digamos... Pero eso no tiene nada que ver con la típica escayola. Bueno, eh, la típica escayola eh, son cosas diferentes. Esto, o sea, eh, la escallola es para bueno la, escalera la, la escalera es para inmovilizar la claro. zona, mientras que esta esta forma de osteogénesis, de formación de nuevo hueso, por distracción ósea, lo que hace es un suele ser unos aparatos Los, los famosos hierros que atraviesan las piernas, vale. la pierna esa que, te, que tienen como una regulación sí, externa, sí, sí, sí. que Pero parece que, que son que, mucho, poner, muy aparatosas, digamos. no, claro. pues no es, esto, esto es, es, es, por, fuera, puede puede es por fuera. Incluso, claro. o por también pero que te va como separando los dos sí, extremos que se puede, de la fractura que se puede para, para la formación del, del callo del sí, hueso sí, sí, de, sí, de, sí. de la fractura ¿no? bueno pues <coughs> eh, eh, digamos que esta es la forma clásica entonces estos investigadores de todas estas universidades y de estos hospitales y de la clínica veterinaria lo que han ideado es un sistema <coughs> para ayudar al médico no sólo por su sabiduría, que por, por supuesto sigue siendo fundamental, porque este sistema que hemos comentado depende de la experiencia del médico en saber en qué momento eso ya está en condiciones, ¿no? uh -huh. es decir, de su experiencia previa. Bueno, pues ellos lo que han eh, eh, puesto en marcha en, en experimentación es un sistema que controla en, eh, nanotecnológicamente cómo se está formando ese hueso, Como, y aporta una serie de datos de datos eh, objetivos que van a ayudar al médico y a su experiencia por supuesto, a eh, elaborar un modelo em, eh, informático de esa lesión y en qué momento es el, está en el momento óptimo? para dar por finalizado el tratamiento. Pero, pero llega eh, a, a poner alguna cosita sí, dentro del os... hueso que eh, es lo que le da el dato. Es decir, es una eh, es un método de estudio a nivel a escala nanométrica, que no sabéis el, el, la escala nanométrica eh, eh, son 10.000 eh, veces inferior al diámetro, al espesor de un pelo, no el lo que es un eh, entonces con, con estos datos que aportan a esta a esta escala lo que se permite es saber en cada momento al detalle la formación de los tejidos, tanto del hueso como de los adyacentes y de la evolución de esa lesión ¿no? entonces, lo que hace es que hay una punta de diamante que es eh, la que aplica una presión sobre el tejido en formación ¿Eh? de ese hueso Entonces, en, y, y esta punta de diamante en esta escala nanométrica eh, eh, realiza esta presión esta medición en distintos momentos durante el periodo de regeneración del nuevo hueso y lo que obtiene son datos de las propiedades mecánicas en cada momento <coughs> eh, datos eh, eh, mecánicos como pueden ser la, rig la rigidez como puede ser la elasticidad de ese hueso y eh, además de las características que eh, presenta el foco de fractura. ¿no? Estos datos son los que se incorporan a un sistema informático y pueden realizar, pueden eh, modelar, hacer un modelo de cuál es la fractura, no solo para un tratamiento más individualizado y preciso y una curación más rápida y más efectiva, sino también para generalizar para ese tipo de fracturas, no solo en ese individuo, sino eh, eh, en otros individuos para generalizar y sacar conclusiones para ese tipo de fracturas aplicado a cualquier otro, <coughs> a cualquier otro individuo. Lo que además incorpora este sistema es un, es un microscopio óptico, también de reducísimas evidentemente eh, dimensiones y lo que aporta también es eh, eh, se puede ver en qué, en qué estado están las células no solo las eh, propiedades físicas que antes hemos dicho, sino también las eh, células del entorno tanto los osteocitos, los osteoblastos osteocitos, y, y células adyacentes del tejido, de tejidos blandos <coughs> y ver eh, con una precisión que hasta ahora eh, no es posible eh, el momento de regeneración y recuperación en el que se encuentra la lesión. Hasta ahora, como decimos, Todo, todo, bueno, aparte de una serie de mediciones y análisis y tal, lo que más eh, importa ahora es la experiencia del médico en ese tipo de fracturas. Ahora, aparte de esa, de esa experiencia, se van, a, se, se van a contar con unos datos totalmente objetivos registrados por este sistema eh, nanométrico. Eh, esto se llama... Eh, a esta Pero fin, será, será carito. Pues no lo he probado todavía, <risa> ni me han dicho en la Seguridad Social. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto? Bueno, se llama la nanoindentación. Nanoindentación. ¿Cómo ¿cómo, nano? nano nano ¿Cómo, cómo, nano? Nanoindentación. In nanoindentación. Indentación. Indentación. In, ¿Eh? in, ¿Eh? in, ¿Eh? Nanoindentación. Nanoindentación. ¿Eh? Indentación. Repetimos, nanoindentación. ¿Eh? In ¿no? Y entonces es utilizada pues para la medición a escala nanométrica iba a decir infinitesimal pero esto es más una, for, una forma de identidad no -identidad? de identificar por bueno eso... identidad es otra de, tiene otro significado pero bueno si sí de identificar por así resumirlo, eh, en qué momento bien, en, ¿en qué momento está está, eh, está, eh, está la lesión en ese en ese momento esto ya se ha se ha aplicado eh, en la punta del diamante si lleva un diamante supongo que barato no será si esto es a lo que te referías si lleva aunque sea una cosa bueno sí, No pero pero bueno supongo que no será. <coughs> excesivamente barato, por decirlo. Claro, ¿vale? Y se utiliza mucho por su dureza también. Claro, claro. Y decir. entonces lo que, claro, porque tiene que para, rayar, para tiene, salud, que, que, que, presi salidas, tiene claro. que presionar en el hueso, en formación, y, y, y, y el hueso cuando va fraguando, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que analizamos es la dureza, la elasticidad y, como hemos visto por ese microscopio, ese mini microscopio, eh, eh, la composición, cómo, cómo se van formando las nuevas células. Bien, esto eh, se halla. Eh, eh, probado, se ha probado ya evidentemente en, ¿Tú en, de no, en, en ovejitas porque ah, de ahí la veterinaria. clínica veterinaria la, la, la, esta veterinaria de Córdoba, se ha probado en ovejitas y entonces se les ha intervenido se les ha mm, eh, <risa> procurado <risa> una, una, una fractura y entonces eh, eh, los expertos han eh, observado la evolución ¿y por qué no han cogido cabras montesas? que seguro pues no, que no, se sí. lesiona fácilmente Oh, no sé, porque supongo que estarían más a mano las pobres ovejitas o algo así. Bueno, total que después sí, se les ha analizado les la composición cosas, y la calidad de los nuevos tejidos y se les ha eh, eh, analizado eso, esos nuevos tejidos a los 35 a los 50 a los 79 a los 98 a los 161 y a los 525 días después ah, de año, la intervención yo, Juanín, es decir, ¿qué, qué a, hasta casi un año después de haberles intervenido eh, y haberles puesto este nuevo es sistema para modo. conocer la evolución en, para conocer la evolución a largo plazo en casi un Año, ¿Y, y entonces lo que se han demostrado este, estas comprobaciones es que eh, aumenta eh, durante el proceso este de distracción, porque lo que siguen exponiendo es el mismo aparato, el, el distractor, para que vaya eh, creándose el, el callo, pero lo van analizando con estos datos, y entonces eh, eh, se aumenta eh, la consolidación, la calidad de, de la recuperación es, es mejor y el hueso formado es mejor porque se aporta con los datos obtenidos se puede aplicar eh, técnicas que con la mera observación o la experiencia eh, única del médico, pues eh, a lo mejor pasan desapercibidas a no tener estos datos tan, tan, tan, tan precisos. Preciosos. Y lo que eh, es posible con esto es, ya con la eh, valoración médica, eh, eh, instaurar eh, nuevas posibilidades de tratamiento porque no todas las fracturas eh, responden igual a todos los tratamientos y cada, cada, cada, cada enfermo y cada fractura eh, evoluciona de forma diferente, ¿no? aunque uh -huh. todas tienen los unos, Pero el futuro unas... va a ir por ahí, lo es Pero por ahí lo que eh, eh, esto permite es que eh, se detalle de una forma tan precisa a escala nanométrica la evolución y el desarrollo del nuevo tejido en formación ¿no? bueno, que te veo yo, que tú, que eres un poco kamikaze por intentar a, a, a ver cómo de funciona de momento me voy a comprar un diamante ¿Eh? y ya lo llevo yo a, a, ver, si no me lo a ver si te vas a, a la coger y a soltar de la tirolina y la liamos espero que no que, Hombre, que me también. pongáis algo debajo claro. o, estéis, o estéis alguno de <ríe> caso vosotros de caerte, caerte culo, o ¿no? alguno de vosotros debajo para cogerme o algo así Javier recordarlo, sabía... nano-indentación Javier, Javier unos años cuando partáis la crisma os, os pondrán nano-indentación indentación y os acordaréis de mí porque esa es hoy para mañana la frontera del futuro Javier Sabián, no, gracias a vosotros